capítulo 13 Judá y Jerusalén serán castigadas por su desobediencia El Señor litiga con su pueblo y lo juzga Las hijas de Sion son maldecidas y atormentadas por sus costumbres mundanas Comparece con Isaías 3 Porque he aquí que el Señor el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el apoyo y el sostén todo sustento de pan y todo socorro de agua El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el prudente y el anciano, el capitán de cincuenta y el hombre respetable y el consejero y el artífice diestro y el hábil orador. Y niños les pondré por príncipes y niños pequeños serán sus gobernantes. Y el pueblo se hará violencia unos a otros y cada cual contra su prójimo. El niño se portará altivamente con el anciano y el villano contra el noble. Cuando el hombre tomare a su hermano de la familia de su padre, y le dijere, Tú tienes manto, sé tú nuestro gobernante, y no sea esta ruina bajo tu mano. Este jurará en aquel día, diciendo, No seré el sanador, pues en mi casa no hay ni pan ni qué vestir. No me hagáis gobernante del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá caída porque sus lenguas y sus obras han sido contra el Señor para provocar los ojos de su gloria. La apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos, y publica que su pecado es como el de Sodoma, y no lo pueden ocultar. ¡Ay de sus almas, porque han allegado el mal para sí mismos! Decida a los justos que a ellos les irá bien, porque comerán del fruto de sus obras. ¡Ay de los impíos, porque perecerán! pues el pago de sus manos vendrá sobre ellos. Los opresores de mi pueblo son niños, y mujeres lo gobiernan. ¡Oh, pueblo mío! Los que te guían te hacen errar, y pervierten el curso de tus sendas. El Señor se levanta para litigar, se pone en pie para juzgar al pueblo. Vendrá el Señor a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Porque habéis devorado la viña y el despojo del pobre en vuestras casas. ¿Qué pretendéis? Majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres, dice el Señor Dios de los ejércitos. Dice además el Señor: Por cuanto las hijas de Sion son altivas y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados y caminan como si bailaran y producen tintineo con los pies, Herirá, pues, el Señor la mollera de las hijas de Sion con Sarna, y descubrirá su desnudez. En aquel día quitará el Señor la ostentación de sus ajorcas, y redesillas, y lunetas, los collares, y los brazaletes, y los rebosiños, las cofias, los adornos de las piernas, los tocados, los pomitos de olor, y los arcillos, los anillos, y los joyeles para la nariz, las mudas de ropa de gala, y los mantos, y las tocas, y las bolsas, los espejos, y los linos finos, y los rebosos, y los velos. Y sucederá que en lugar de perfumes, habrá hediondés, y soga en lugar de cinturón, y en lugar de cabellos peinados, calvicie, y en lugar de mantos, silicio, y quemadura en lugar de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tus fuertes en la batalla, y sus puertas se lamentarán, y enlutarán, y ella, desolada, se sentará en tierra.